seguimos, llegamos. El equipo del Espacio en Blanco ya está listo para estas dos próximas horas de radio únicas, como siempre, la cita aquí en Radio Nacional de España. Pues Buenas son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Nuestra bienvenida y agradecimiento Sentimos que cada día somos más los que compartimos este proyecto de radio y nos dedicamos a llenar este espacio en blanco y eso nos encanta. Tenemos hoy hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para hablar de temas únicos y un consejo. Si pueden, no se lo pierdan. Cumplimos un mes de misiones del programa aquí en esta nueva en nuestra nueva casa y nuestro eh, propósito de todo este tiempo ha sido tratar temas que no puedan escuchar por ahí, que no se hablen por ahí y sus preferidos, ojalá esta noche hayamos acertado. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches un montón Miguel. de temas interesantes esta noche, ¿verdad? Así es, un montón Hoy está con nosotros Rafael Palacios, el autor del libro Extraterrestres, El secreto más guardado Y con él hablaremos sobre todo lo que se nos oculta acerca de los extraterrestres Un tipo que es, o está loco, y si no está loco nos trae un montón de informaciones Se lo preguntaremos después cuando hablemos con él Mira cómo nos mira Pero no solo eso, también tendremos tiempo para hablar de uno de los temas que más nos han pedido los amigos del Espacio en Blanco Que son los viajes astrales Y hay más cosas. ¿Tenemos un concurso también esta noche? como este... Ah, bueno, hay que dar también los, los resultados de, de tenemos concurso. Ya, de tenemos ya a los cinco los ganadores, los de cinco ganadores de, del sorteo del libro de Sol Blanco Soler. Eh, vamos a dar los nombres. ¿Quieres que los demos ya? Perfecto. Atentos, la gente que ayer nos llamó y participó en ese concurso. Estos son los ganadores. Inmaculada Olivares, eh, Belén de Asturias, María Concepción de... Camuados, me parece. Cambados. Cambados, perdón, que han de cambados eso es. Lola Rodríguez de Tenerife, Soraya Martín de Ciudad Real. Hoy también hay concurso, ¿verdad? Hoy hay concurso y en este caso se da el libro precisamente del invitado que nos acompaña, Rafael Palacios, y recordamos que se titula Extraterrestres, el secreto más guardado. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para conseguirlo? Pues para conseguirlo es tan sencillo como llamar a nuestro número de teléfono, el 900-137-137, que a partir de este momento ya están las líneas abiertas. Y luego recordamos también, Miguel, que tenemos un contestador, el 91 346 10 55 Y ahí esperamos que nuestros oyentes nos dejen experiencias personales, preguntas, consultas que le quieran hacer a nuestros invitados de hoy, e incluso que nos narren sucesos en primera persona que tengan que ver con los temas que aquí tratamos. de aquí estaremos encantados de escucharnos. De cuiallo. No olvidemos la página web también espacio en blanco@rtve.es. Aquí eh, pueden mandarnos nuestras preguntas en tiempo real y nosotros las las vamos, te las transferiremos para que las comentes al invitado. Y además ahí se podía descargar el programa y el podcast de Radio Nacional que ya está funcionando y a todos nuestros oyentes no tienen ninguna escucha para escucharnos a otras horas que no sean estas. Y para mañana, una información, vamos a daros una información dentro de un poquito, pero adelantamos que a las once media hay una mesa redonda, una convocatoria por la paz, en el que estarán personajes como Mario Conde, Jorge Carvajal y otros cuantos, dentro de un poquito os damos información de todo ello. Y como siempre, las gracias a todos los que nos siguen, sentimos que cada día hay más, pero pasen la voz de que el espacio en blanco ya está por ahí. Y hoy, como tenemos muchas cosas que contarles, detrás de esa información vamos con los primeros detalles de ese tema extraterrestres que esta noche nos va a ocupar. Nuestro programa de hoy nos llevará a divulgar algunas de las teorías más sorprendentes y disparatadas que uno pueda pensar acerca del mundo de los extraterrestres. Revisaremos la teoría de que no estamos solos en el universo. Si es cierto que las visitas de seres extraterrestres son habituales en nuestro planeta, indagaremos en nuestro origen. ...no fuimos creados por un dios omnipotente... ...no hemos evolucionado desde el mono... ...no... ...muchos afirman que somos un producto de mentes extraterrestres... ...desde hace miles de años... ...parece que hay un plan trazado por mentes superiores... ...que han sido acogidas por seres en la Tierra... ...y que nos están preparando para un evento singular... avistamientos contactos desapariciones todo un universo en el que es muy difícil discernir entre la verdad y la mentira tras él se han tejido extrañas conspiraciones certezas ocultas mentiras y todo con un propósito no dejar que se sepa la verdad esta noche el espacio en blanco visita el universo de los extraterrestres y os aseguramos que lo que vamos a contar no os va a dejar indiferentes empezamos Ahí están los primeros datos, recordar nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren entrar en este concurso Esta noche extraterrestre de nuestro invitado, Rafael Palacios, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento de estar aquí Yo también de que estés, primera pregunta, ¿estás zumbado, estás loco? ¿Cómo te has metido a escribir este libro? Bueno, pues después de haber anticipado hace tres años que los países sionistas iban a intentar atacar Irán Eh, cuando trabajaba en el sector informático, o sea, yo creo que la única persona que no me creí la burbuja eh, de Internet y predije que acabaría cayendo. Y hace ya unos cuantos años que también dije que el capitalismo estallaría. Y no solo eso, sino que una semana antes de ocurrir el 11M eh, anticipé que iba a ocurrir y, de hecho, eh, pues el juez estuvo a punto de llevarme allí a declarar. ¿Sí? Pues sí, eso es algo que si pones rafapal 11M en Google Lo encontrarás, el comentario que hice En un foro de Ibrújula, que es un medio de comunicación Por internet, anticipando que eso iba a ocurrir Bueno, pues eh, Cuando dije todas esas cosas eh, Pues había gente que se echaba las manos a la cabeza Y ahora pues supongo Que también habrá gente que se echa las manos a la cabeza Con las cosas que escribo en el libro Que, bueno, llevan a A un camino eh, Yo no tengo la certeza de nada, yo me muevo bastante bien en el principio de incertidumbre de de de Heisenberg. El el fusi que ahora hablan de que se está estudiando mucho para yeah. para analizar pues la robótica. Eh, me muevo bien en la duda y puedo vivir sin tener el 100% de certeza sobre las cosas. Eh lo que sí es que quiero respuestas. Yo soy una persona que no me no me muevo con la teoría de la casualidad que es lo que nos quieren hacer creer y entonces, bueno, cuando encuentro informaciones eh, las ligo eh, yo no soy un especialista en ufología, apenas he escrito un par de artículos sobre el tema, soy un periodista todoterreno, escrito de informática trabajo de sucesos en Telemadrid he eh, escrito en Cubo escrito para Muy Interesante escrito para IBM, para Microsoft para escrito dos veces La Aventura de Ser Madre para El Corte Inglés y, y bueno, pues he llegado a este tema más bien desde el lado de el, el análisis sobre el poder a raíz del 11S si quieres, pues contaré un poco cómo llegué a, a todo este tema. Y ahora pues he llegado a a bueno a juntar las piezas de un rompecabezas y escribir este libro. Muchas de las cosas que cuentas en ese libro las conocemos desde hace mucho tiempo. Son, forman parte de la teoría conspiranoica, no están muy probadas. Así que desde la duda vamos a hacer este programa, pero tratando de dar informaciones para que la gente abrir caminos y que la gente busque eso, respuestas por ahí, aunque vamos a intentar darlas algunas. Como decías, has trabajado en Telemadrid, en un montón de lugares. ¿Por qué este tema y por qué en este momento? Bueno, primero de todo, eh, no tenemos la certeza de las cosas que de las que estamos hablando... ...porque hay un secreto de Estado. No Entonces, les interesa que nos lo cuenten. El secreto de Estado es todas aquellas cosas que se supone que los ciudadanos no deben saber... ...por qué, porque ponen en peligro la seguridad del Estado. Habría que plantearse bien, seriamente, qué es esa seguridad del Estado... ...y si realmente tiene nada que ver con los ciudadanos o con el poder que está en la sombra... Pero lo que está claro es que, bueno, pues hay informaciones como la colza o, pues, que sucedió en el 11M y en este caso, pues, el tema ufológico entran dentro de esas informaciones que no solo ahora, sino a lo largo de la historia han poseído unas sectas. Me gustaría que en algún momento, pues, analizáramos cómo el, los escritores de ciencia ficción hoy, pues, se leen como, como obras, mmm, habría que decirlo, más de ciencia que de ficción y al analizar, y es una cosa que ha ido saliendo a lo largo de, de la escritura del libro pues eh, personajes como Julio Verne como H.G. Wells, el propio Arthur C. Clarke el propio Carl Sagan Alfred Hoyle eh, gente como esta ha escrito eh, novelas de ciencia ficción ¿Cómo las, se han hecho realidad? Eh, eh, eh, ahora sabemos, yo eso sí que lo puedo asegurar esta gente ha escrito esas novelas para esconder datos que no podían decir abiertamente eh, yo me planteo hasta qué punto ...eso han querido... ...digamos que... Mmm, ...confundir a la gente o lanzarnos mensajes... ...como hizo eh, Aldous Huxley... ...con El, el Mundo Feliz... Eh, ...ese es un tema para otra cosa... Eh, ...lo que sí creo que sa que sabrá... ...bastante gente que nos está escuchando... ...es que hace un dos semanas se ha publicado un libro... ...de una escritora que hablaba de todas las cosas... ...que la Guerra de las Galaxias... ...mostraba en sus primeras sagas... ...y ahora se han cumplido... ...entonces eh hay que plantearse seriamente que las películas y los libros de ciencia ficción eh, han sido hechos o han sido asesorados por gente que sabía cosas que el resto de la gente no sabía es decir, que no es casualidad mucha, que muchas de las cosas que hayamos visto en las películas de ciencia ficción hoy son realidad pues insisto, desde la duda vamos a tratar de abrir caminos, dar informaciones que llevan ahí mucho tiempo, que parece que en este momento es necesario entender, comprender y estar avisados, después de esa introducción que ofrecen también nuestros compañeros, nos metemos de lleno en el asunto, y nuestro teléfono 900-137-137 Toda esta extraña historia comienza en un lugar secreto llamado Área 51. El Área 51 es un remoto trozo de tierra situado en Nevada, Estados Unidos. Su propietario ...es el gobierno norteamericano... ...quien lo usa, aparentemente... ...para probar tecnología secreta... ...y nuevas aeronaves militares. El Área 51... ...se ha hecho famosa como centro de muchas teorías de conspiración... ...del fenómeno OVNI. Seguidores y fanáticos de teorías conspiratorias... ...OVNIs y extraterrestres... ...están convencidos de que el Área 51... Es una base militar donde el gobierno de los Estados Unidos oculta, estudia y experimenta con tecnología de origen extraterrestre. El nombre Área 51 proviene de una división en zonas que hizo el gobierno estadounidense para la administración de servicios. Su intención era designar una porción del desierto de Arizona. Alguna gente cree que el aeródromo de la superficie es sólo la punta del iceberg y que debajo del desierto hay un enorme búnker que alberga un centro secreto de pruebas. Supuestamente, es aquí donde se estrelló el famoso ovni con sus ocupantes, los extraterrestres de Roswell, y donde fueron examinados. El gobierno de los Estados Unidos ni admite nada. ...ni niega la existencia del Área 51... ...pero este lugar se encuentra fuertemente custodiado... ...y los visitantes inoportunos... ...tienen que enfrentarse con guardias armados y helicópteros. La base militar en cuestión... ...parece haber sido una instalación de la CIA... ...desde la que partían vuelos espía en dirección a la URSS... ...el secreto que rodea a la base... Y la política contradictoria del gobierno de los Estados Unidos, admitiendo que tal base no existe, ha llegado a convertirse en el tema principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Hasta el Área 51 nos vamos en estos primeros minutos. Allí comienza nuestra historia. Pues sí, están los primeros datos, pero quizá antes tu libro comienzas con una pregunta que quería hacer hace mucho tiempo. El presidente Kennedy dio un discurso y mucha gente dice que lo mataron porque estaba tratando de divulgar la información que tienen los Estados Unidos acerca de los seres extraterrestres. ¿Qué, te, qué decían ese discurso? ¿De qué pretendía avisarnos? Bueno, el discurso a mí me parece muy bonito y analizando otros discursos como el famoso de las sociedades secretas y habla de la libertad de prensa que me parece pues una obra... ...que todo periodista debería tener presente... ...pues hay un estilo parecido... Eh, ...bueno pues se eh, hablaba de... ...bueno que, que se ha ocultado... ...un secreto ante mucho tiempo... ...que los seres humanos... Eh, ...si quieres lo leemos después... Está, ...lo tengo ahí... ...pues eh, tenemos el derecho a saberlo... ...y que bueno que... ...habría la posibilidad de un, un contacto... ...con unas civilizaciones eh, galácticas amigas... ...eso es decía Kennedy... ...sí... Eh, ...pero yo la verdad es que... ...está ahí... ...me parece muy bonito pero no le daría más importancia no podemos saber si eso fue verdad o no lo que sí me parece más significativo es la muerte de Marilyn Monroe que el documento que presento eh, yo creo que que yo sepa en castellano nadie lo ha puesto sí explicaría bastante de la muerte de Kennedy vamos a ver, eh, Marilyn Monroe como todo el mundo sabe era amante tanto de de JFK como de Robert Kennedy eh, ella la seguida era, ...era espiada... ...por los servicios secretos... ...en concreto... ...bueno pues... Eh, ...John Angleton... ...que fue... ...pues uno de los precursores... De, ...de la CIA... ...y... ...yo he tenido acceso... ...a un documento... ...secreto... ...en el cual... ...se revelaba... ...que... ...Marilyn Monroe... ...estaba bebiendo demasiado... ...que JFK... ...por decirlo de alguna manera... ...no le estaba haciendo caso... ...y que podía... ...por despecho dar una rueda de prensa... ...en la que podría revelar el secreto de Roswell... Eh, ...ese documento está fechado... ...el 2 de agosto del 1962... ...si no si no recuerdo mal... ...y el día 3 de agosto del 62... marilyn Monroe aparece suicidada... ...y le ponemos la palabra suicidada entre comillas... Eh, ...yo creo que ese documento... ...nos puede acercar al, a lo que fue realmente el conocimiento de Kennedy sobre este tema. Y, bueno, a mí me parece fundamental aclarar el concepto de secreto de Estado, el hecho de que incluso determinadas instancias del Estado, como puede ser un presidente, puede desconocer determinadas cosas. Y entonces ahí la información de Milton William Cooper, exagente de la NSA, a mí me parece definitoria. En ella, la información que este hombre vertió después de haber pues, estado dentro de, de, bueno, de la gente que sabía de estas cosas es que después de, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generalizaron el fenómeno OVNI bueno, cuando, bueno lo, lo que conocemos como fenómeno OVNI comienza en el año 47 con Roswell y bueno uh -huh. eh, Kenneth Arnold, no bueno, pues en ese momento eh, se dan cuenta de que los medios de comunicación podían bueno eh, informar de, de algo que estaba pasando y que sobrepasaba el poder de la gente que ha estado dominando el planeta Tierra no desde ahora sino desde miles de años. Ese secreto pues supuestamente habría estado en manos de las logias y lo que ahora son los gobiernos secretos y las sociedades secretas. Entonces ahí se decide que mmm, se va a crear una comisión específica de científicos que iban a, a dilucidar el tema y, bueno, ven que eso es un tema que puede hacer eh, tambalear las estructuras económicas y políticas se crea un una especie de gobierno paralelo, una comisión Science en la que aparecen pues, eh, científicos de primer nivel los nombres que se han dado eh, más eh, conocidos son Vannevar Bush, eh, Edward Teller y el propio Werner von Braun y a partir de ahí pues se decide que eh, ni siquiera el presidente de gobierno va a tener por qué saber de esto ¿Por qué? Porque en el caso de que saliera a la luz El presidente podría quedar Digamos que, bueno, inocente De haber estado guardando esa información Entonces las informaciones que hemos ido Pues se han ido vertiendo Pues hablan de que algunos presidentes Ya han tenido eh, acceso a esa información Y otros que se le veía pues eh, Pues más abiertos a A, a publicarla, mmm, véase pues el caso de Kennedy o Jimmy Carter que como supongo sabrá será un, un bueno y sigue siendo un, un gran aficionado a los ovnis y a esa información porque de hecho él la había visto uno y bueno, no solo eso sino que Alpres Bebre, que fue un eh, asesor suyo, creó el el movimiento de la exopolítica, que son las relaciones eh, políticas con otros Eh, Entonces, bueno, desde aquella época ya se decide que hay unas personas que pueden saber y otras que no y se conforma ese gobierno oculto que es el MJ-12, el Majestic 12, el MJ-12 que, bueno... Eh... Dentro de un momento vas a hablar de ello, pero vamos a por partes, si te parece, para no sí, dar demasiada sí. información. Todo comienza en Roswell, para decir que es cierto que cae un platillo, una nave extraterrestre, que hay cadáveres, eso es cierto. Hay datos, ¿tenéis pruebas de que eso es cierto? Eh, hay documentos. Eh, al final el documento que tenía se veía mal Y no, no, no lo hemos incluido en el libro Pero hay muchos documentos que prueban Que, que la información vario Y de hecho, bueno, eso están los periódicos Y la radio de, de Alburquerque Que es el, el estado, el, la ciudad más, más grande Cercana a, a Roswell En un principio se dio esa información Que había ha caído un platillo Que habían recuperado unos seres Pero eh, rápidamente cambia a la versión Digamos, típica del globo uh -huh. y, y todo esto Entonces... Eh, Desde que yo he escrito el libro, ahora han aparecido ya más personas, en concreto una enfermera, que estuvo cuidando a estos seres y ha aparecido hablando. O sea, el goteo de información es continuo. ¿Por qué? Porque ahora hay un medio que es Internet que no puede controlar ese gobierno eh, oculto, gobierno secreto. Entonces, bueno, eh, han pasado ya muchos años, pero eh, todavía hay gente eh, que está viva o, bueno, pues que han dejado una información, porque claro, la gente que ha vivido con ese secreto al final te quema, ¿no? Cuando es de morirte, pues tienes que soltarlo porque, claro, sabes que, que bueno, que el, la humanidad podría cambiar mucho eh, conociendo esas cosas que tú te has llevado a la tumba. Eh, principalmente lo que sabemos ahora es porque la gente que ha conocido esas cosas se ha jubilado. Entonces el, ese juramento de secreto Ya no va con ellos Y bueno, cuando gente mayor Dice, bueno, si me matan, pues eh, total Ya ha vivido suficiente, vivido suficiente. Eh, Parece que es cierto Y ahí se desencadenan toda una serie de acontecimientos Es decir, según cuentas en el libro Y cuentan un montón de teorías o eh, Informaciones que hay por ahí Parece ser que se desarrolla todo un tipo de tecnología Que no estaba en la Tierra Basado en esa nave extraterrestre que cayó Los primeros chips toda una cultura de ordenadores que no había entonces yo me plantearía a toda la gente que nos está escuchando eh, este progreso tan inusitado que ha vivido el ser humano eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo y que bueno que los, nadie consigue explicarlo pues de esta manera tendría una explicación eh, hay gente que dice que por ejemplo la fibra óptica eh, fue recuperada del, del, del platillo que eh, de roswell y por ejemplo pues inventos como el láser pues eh, curiosamente se desarrolla en el año 52 53 o sea cuando uno empieza a rebuscar en el, el comienzo de determinadas tecnologías se da cuenta que hay una una un, una unidad cronológica un, un bueno un, una relación entre los años en los que aparecen esas tecnologías y, y estos incidentes lo podemos asegurar no hay sospechas sí hay gente que está hablando también hay gente como bob lazar y ...como you house un, ...un ingeniero como Phil Schneider... ...gente que ha estado en, en esos proyectos secretos... ...que están hablando... Eh, ...bueno... ...hay gente que intenta desacreditarlos... ...es cierto... ...pero hay otros que son bueno gente del, de, la, de lo militar... ...y bueno sus credenciales están ahí... ...ahora ya... Eh, bueno eh, ...la gente que quiera saber... ...lo mejor es que los vean... ...que los vean hablando... ...que vean el Discloset Project... ...y que vean un tipo con sus galones de general hablando Y bueno, señores con su traje, su corbata, no estamos hablando ya del campesino que ha visto no sé qué en una región, no. Estamos hablando de gente que ha pertenecido a esas altas esferas, de la CIA, del del ejército, de la aviación civil, y está contando sus experiencias. Luego vamos a dar páginas eh, donde se pueden informar y ver ese tipo de, de datos. Eh, ¿Hay solamente un, un estrellamiento de, de un ovni o hay varias naves que caen y se estrellan en, en el planeta? ¿Se sabe algo de esto? dependiendo quién hable eh, te cuenta un número u otro es, insisto en que estamos hablando de un secreto de estado entonces nadie puede asegurar porque claro son tantos gobiernos pero si es eh, por lo menos eh, en aquella época en los años 40 se se ha relatado 11 11 estrellamientos en Estados Unidos parece parece que el radar hacía que estas naves eh, perdieran su su rumbo y se estrellaban estuvieron utilizando el radar como como un arma Pero luego, bueno, pues ha ido en, en Sudáfrica, en Australia, los rusos también. Hay un vídeo muy bueno, un reportaje eh, francés en el que se muestra a un, unos oficiales del ejército ruso años 70, eh, por ahí por Siberia, eh, recuperando un platillo. Entonces, bueno, eh, incluso bueno, Carvallal, el, el ufólogo español, eh, ha relatado que también el, el ejército español lo ha recuperado a alguno. Eh, bueno... <risa> aquí eh, el asunto es que no que yo rafael Palacios, no es que lo que yo diga tenga algún valor en sí aquí es el asunto es que todos como seres humanos si nos creemos eh, eh, si nos creemos que mm, tenemos el derecho a conocer Y yo creo que es una reclamación que, que ya todos los seres humanos de, del planeta Tierra deberíamos exigir a nuestros gobiernos que cese ese, esa, ese ocultamiento, que nos enseñen esos archivos que, por cierto, ya está sucediendo en países como Francia, en Inglaterra, en España igualmente también la Guardia Civil ha, ha desclasificado material, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, que son los países que curiosamente ahora se está significando más... Y, bueno, todos esos informes, como los últimos que han aparecido en Inglaterra, hablan de que hay casos que no se pueden resolver, como el famoso de Benham, del, del bosque de Benham, la base que inglesa de utilización conjunta con los Estados Unidos, donde te guardaban eh, material nuclear. Y, bueno, Nick Pope, asesor de gobierno eh, británico, ha reconocido que, que sí, que ha habido recuperación de, de objetos extraterrestres. O sea, bueno, mejor prueba que esa no la hay. Hablábamos en esta primera instrucción del área 51 El gobierno niega toda asistencia Como dice la película ¿Es cierto que existe ese área 51 Donde se estrelló, donde estaban guardados esos platillos? Yo quería quería así rectificar La información que, que habéis dado Porque eh, hay un vídeo De William Perry, secretario de defensa eh, 28 de enero de 1996 En el canal 13 Las Vegas En el que reconoce la existencia de la área 51 un miembro de gobierno un miembro del ejército exsecretario ex de defensa es el yeah. el, el, el segundo después sí. del, del del ministro entonces bueno eh, Las Vegas está al lado de, de este área 51 así que eh, esta es la prueba de que cosas que antes eran de cospiranoicos porque claro el año 96 ya se llevaba mucho tiempo hablando de este tema pero al final lo han reconocido no han reconocido que se está haciendo ingeniería inversa es decir eh, pues la ingeniería que sale de recuperar los platillos y crear Eh, bueno, reproducir esas tecnologías pero al igual que otras tecnologías de las que se llevan hablando hace tiempo como el proyecto Aurora de un avión que puede ir al, al espacio eso ya es post populi entonces habrá que convenir en que si sí, se puede guardar secretos y si sí, eh, cosas que antes eran de conspiranoicos hoy son realidad y si quieren nos podemos hablar de todas las cosas que se ha hablado del espacio de que era imposible que hubiera vida en Marte que no había otros planetas Eh, bueno, cosas que eran desconocidas hace 20 años Ahora ya se habla de, eh, tranquilamente De la posibilidad de que haya agua en algunas lunas de Júpiter Incluso en Marte eh, Planetas extrasolares que pueden contener vida el, el, Ha cambiado mucho O sea, cosas que tú, que llevas más tiempo en estas cosas Pues eh, pues estarías diciendo hace 30 años Pues ahora las está diciendo el común de los mortales Entonces, eh, seguramente hay que revisar bastante de las cosas de las creencias, estamos en un momento en el cual bueno, pues todas nuestras creencias se tienen que seguramente readaptar a otra realidad superior Estamos aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España estamos tratando de dar datos de Informaciones que parece que nos han ocultado y que esconden una de las verdades más trascendentes para el ser humano Reagan, Ronald Reagan parece también en un discurso, por terminar con Presidente y claro. pasamos enseguida al Hombre, mayor... La figura de Reagan a mí me hace particular gracia, porque cuando uno revisa eh, los archivos del de cine particular que tenía en, en la Casa Blanca y se da cuenta que se veía todas las películas de Spielberg antes de que se las estrenaran particularmente E.T., también La Guerra de las Galaxias... ¿Lloró con E.T.? Eh, eso no lo sabemos pero lo que es cierto es que era un fanático de, de los ovnis, igual que de la astrología y bueno eh, ese fue uno de los presidentes que quiso saber como sabes si como recordará la gente que nos está escuchando eh, Reagan también tuvo un intento de asesinato por parte de uno de esos asesinos sin motivo, en este caso era un tipo enamorado de Jodie Foster después de haber hecho el taxi driver y eh, realmente eh, él ...hay un discurso que la gente debería verlo en Youtube... ...si pone Ronald Reagan ONU UFO... ...o Ronald Reagan UFO o, o ET Naciones Unidas... ...aparece si no mal no recuerdo en con subtítulos en francés o en portugués... ...en el que habla de... ...las palabras textuales son... ...¿qué ocurriría con los seres humanos que ahora mismo nos estamos peleando?... Bueno, ...hablo así de memoria si apareciera una amenaza procedente del espacio exterior. ¿Cómo? Y esto no solo lo dijo esa vez, sino lo hizo más veces, y de hecho... Eso lo dijo Reagan. Eso lo dijo Reagan, eso lo dijo Reagan y lo puede ver todo el mundo. es El año, la verdad es que no me acuerdo, fue años 80. Eh, pero el acaso es que lo volvió a repetir en un colegio, es graciosísimo, porque les cuenta a unos niños, no sé si eran de 10 o 12 años, esto mismo, que... Bueno el caso es que en ese momento estaba bueno pues, eh, en las mejores relaciones con gorbachov y gorbachov en un discurso en Ginebra respondió a Reagan eh, ese mensaje, con lo cual había como una especie de, de intercambio, digamos eh, subliminal o un, una especie de códigos internos en el sentido de que gorbachov también sabía porque hay que decir que, bueno, este ha sido un secreto que cuando te pones a analizarlo ha sido ocultado de la misma manera en todas partes del mundo lo cual... Eh, apoya la idea, la suposición de que ha habido una orden eh, planetaria. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, ese sería otro, otro, otro asunto, ¿no? Ver las no, relaciones no entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos, pero ahora mismo las relaciones que están eh, habiendo entre eh, Rusia y Estados Unidos, mmm, bueno, pues cuasi, cuasi de guerra, pues está haciendo que los científicos rusos y la información rusa fluya y eh, esa ese embargo de información se esté saltando y de hecho ahora mismo los rusos son los que más eh, eh, información está aportando no solo en el tema UFO sino bueno pues eh, cosas del espacio en cuestión eh, relativo al 2012 por ejemplo, cosa que es otro tema bueno, que estamos en relación con esto claro hablaremos algún día de ello eh, por tratar de empezar a poner los datos sobre la mesa eh, tecnología inversa que tú dices, un montón de informaciones que ciertos gobiernos controlan y saben algunos presidentes que han querido acceder a ellas y alguien, un poder oculto que intenta que no lo sepamos, ¿no? Más o menos así. Sí. Vale, déjame que siga. Hay una segunda introducción. Queremos seguir aportando más datos de esta especie de conspiración o informaciones que todo el mundo debería saber esta noche aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Los creyentes del origen extraterrestre del fenómeno OVNI piensan que Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto. Según ellos, se gestaría en 1947, bajo la dirección del presidente estadounidense Harry Truman, con un objetivo, investigar la actividad OVNI. Este presunto comité es una parte importante de la teoría de la conspiración OVNI. La existencia del Majestic 12... ...ha sido negada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Insisten en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. También las opiniones de muchos investigadores de OVNI... ...y de muchos entusiastas, están divididas. Unos argumentan que los documentos son auténticos... ...y apoyan la teoría conspirativa... Opinan que el FBI adultera las copias para presentarlas como falsificaciones siguiendo órdenes presidenciales. Otros, en cambio, sostienen que son falsos y aprecian errores en su forma y cronología. El Majestic 12 llegó al conocimiento del público en 1982 de la mano de un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo aficionado llamado Jamie Sandera. Sandera dijo haber recibido por correo un rollo de película con un remitente anónimo. La película contenía dos documentos. El primero era un documental, supuestamente creado por el presidente Harry Truman, en el que aprobaba la formación de un comité llamado MJ-12, con el objetivo de evaluar el incidente de Roswell, ocurrido en 1947. El segundo documental fue aparentemente preparado por el MJ-12 en 1952. En él se informa al presidente entrante, Dwight Eisenhower, sobre el progreso del comité. Ambos documentales hablan de investigaciones en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de ocultación de una nave espacial extraterrestre estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. ...el comité había sido aparentemente presidido... ...por Vannevar Bush... ...Robert Oppenheimer... ...y Albert Einstein... ...todos los presuntos miembros del MJ-12... ...eran personas destacadas por sus méritos militares... ...o científicos... ...pero todos... ...habían fallecido cuando estos documentos salieron a la luz. Desde entonces... ...existe una gran controversia acerca de este grupo y sus actividades... ...la propia CIA... ...que investigó el asunto... ...declaró que todas las evidencias... ...eran falsas. Sin embargo, tras el Majestic 12... ...surgieron otras conspiraciones... ...por ejemplo, la conspiración de la mayoría. Según el testimonio de Dan Barich... ...biólogo al servicio del MJ-12... El Comité de la Mayoría es una organización masónica... ...que coordina los contactos extraterrestres con la Tierra... ...así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12... ...sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51. Una teoría conspirativa que sugiere que el MJ-12... ...tendría unos poderes de gran alcance... ...y aspiraría al gobierno del mundo. Pero habría una segunda conspiración... ...la conspiración del convenio alienígena. De acuerdo a esta teoría... ...el Majestic 12... ...fue creado con un objetivo más humilde... ...cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra... ...una comunicación directa con los alienígenas... ...con un único propósito... ...obtener tecnología... ...a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas... ...con humanos y otros conocimientos. Estos son algunos de los datos que hasta ahora se conocen... ...pero nuestro invitado dice poseer más pruebas... ...de este fascinante asunto. Estos son los datos que hemos recopilado del Majestic 12... Eh, se mezclan un montón de cosas Yo no sé si esto es una cosa de locos Realmente están es una cortina de humo Para que creamos que hay más cosas De las que hay no hay tanto O realmente está escondiendo algo muy importante ¿Tú qué crees? hombre ¿El eh, Majestic 12 existió de verdad? Vamos a ver eh, Por lo que sabemos eh, Los secretos tienen también jerarquías Todos hemos oído hablar del, del top secret ¿no? Bueno, el top secret Que en inglés es pues alto secreto Tiene por encima otros Otras, eh, digamos, que licencias eh, Mayores Hay above top, top secret Por encima del secreto de el alto secreto Y hay hasta cosmic Cosmic secret O sea, el secreto cósmico Entonces, eh, por lo que ha contado Robert Dean Que fue comandante de la OTAN Phil Corso, que fue asesor De, de varios presidentes de Estados Unidos El sargento Clifford Stone Eh, el el cargo militar o um, de las agencias de espionaje no tiene por qué conllevar eh, tener acceso a determinados secretos es decir eh, hay gente bueno los ratones en el, el libro en el cual bueno eh, pues uno con un cargo de pongamos de capitán le dice a un sargento que él no puede ver determinadas imágenes eso pasa en, en la nasa en, en lugares donde bueno manejan información privilegiada es decir que una vez más hay dos estados hay un, bueno, seguramente varios paralelos por lo que eh, he podido averiguar a cada, y por lo que dicen esta gente sobre todo, a cada persona le dejan saber una parte de la realidad de manera que no pueda unir todas las piezas entonces cuando tú dices que todo esto es un follón, realmente es un follón pero aposta, por eso la importancia de unir todas las piezas es lo que he intentado hacer en el libro, hay que unir todas esas informaciones pequeñas informaciones porque no es que una persona tenga todo Porque solo lo tendrán esa información los que estén dentro de la organización y, evidentemente, no nos lo van a contar hasta que nosotros lo pidamos, claro. Entonces, eh, con respecto al, al MJ-12, por ejemplo, Bob Lazar, que estuvo allí eh, trabajando, dice, bueno, tiene una historia, apareció en la televisión de Las Vegas contando pues sus viajes allí. Decía que le llamaban intempestivamente, era un hombre que era un ingeniero de mucha categoría, y le dijeron, bueno, que tenía que trabajar en un platillo volante, en la reconstrucción de un platillo volante. Y, bueno, pues el, en el... En la, el la identificación que tenía que llevar para, para ese área que era más secreto todavía que el área 51, que el área de S4 pues aparecían las, eh, las letras mj -12. a mí me parece muy importante observar eh... Eh, observar las series de televisión y las películas, en concreto hay una que se llama Dark Skies, no sé si la conoces es una buenísima y esa habla mm, totalmente del MJ-12 de hecho hay, hay un capítulo, el último capítulo que yo he visto eh, pues hablan de los nombres de, de, de los que estaban reunidos en, en, en esa mesa y, y aparecen los nombres de, de Kissinger, de Sagan eh, de Bush Ya, eh, no, no vamos a confundir cosas que nos sacan la en la televisión como cosas reales. Eh, Estamos en el punto en el cual eh, gente como, como David Wilcock, y no solo eso, sino yo te digo que ahora la tendencia en Estados Unidos, y seguramente dentro de un año vamos a tener varios libros que se ocupen de eso, es ver cómo en las series de ciencia ficción ha aparecido informaciones que son reales. Y me remito otra vez a la película, por ejemplo, eh, Contact, cuyo guionista sabes quién es, supongo. Carl Sagan. Carl Sagan sí Entonces, bueno, pues eh, eh, La manera más eh, eficaz De ocultar la realidad Es ponértela delante de la cara Eso es como parece que obran esta agencia 900-137-137 Es nuestro teléfono Tenemos un concurso en marcha esta noche Vamos, si quieres Dejamos eh, las conspiraciones Informaciones que se han vertido ahí Un intercambio con seres extraterrestres ¿Aceptas que eso ha ocurrido? A ver Eh, hay una carta del presidente de la Asociación de Estudios Paranormales estadounidense en los años 40 eh, perdón, en los años 50 en el que habla de una reunión, bueno, que se les, se lee a este tipo se llama Gerald Light, en la cual eh, convocan a un periodista amado, Frankie Allen al obispo de Los Ángeles, McIntyre al econom, y al economista Edwin, Edwin Nurse a, a un viaje en el cual, bueno, pues se... Eh, ...supuestamente es 51... ...y ahí pues les comunican... ...les enseñan las, las naves recuperadas... Eh, ...hay una información... ...que hay que unir... Eh, ...una información en los años 50... Eh, ...por ejemplo por visto el presidente Eisenhower... ...desaparece unos días... ...nadie le, le encuentra... ...y eh, empiezan a plantearse si se ha muerto... ...que le ha pasado... ...y al final... Eh, ...bueno la versión oficial dice que... ...que ha ido al dentista en Palace Springs... ...y esos días son los mismos días... ...en los cuales eh, esta reunión tiene lugar entonces eh, las informaciones eh, de otras personas en concreto eh, el hijo de un, de un militar que estuvo en esa famosa reunión hablan de que ahí fue cuando bueno, tuvieron ese contacto del cual se habría basado eh, Steven Spielberg para rodar eh, su película Encuentros la Tercera Fase una película que tiene un antecedente en, en, un, en un documental en un documental llamado Past, Present and Future pasado, presente y futuro de los productores Robert Emener y Alan Sander por lo visto eh, le dijeron a, bueno incluso el personaje de Jacques Vallée el personaje del francés de la película Encuentros de la Tercera Fase está basado en un ufólogo llamado Jacques Vallée y por lo visto eh, a Steven Spielberg le, le dijeron que no fuera tan realista su película porque Bueno, era demasiado real para que estáis planteando entonces que determinadas películas, determinadas series, quizá como Tekken también que es su serie ah. que anda por ahí, están dando flashes de realidades que están ahí ocultas para que abramos los ojos. Vamos a ver, los eh, sí. los guionistas tienen imaginación. Yo tengo amigos que son guionistas que trabajan en televisión, en series y primero se documentan. Pues tengo un amigo que hizo policías, por ejemplo, me eh, parece fue en Antena 3, y esa gente primero se documenta y tienen asesores. Entonces, eh si si estas películas de ciencia ficción son tan alucinantes es porque cuentan con asesoramiento bueno yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que el ejército norteamericano por ejemplo participa en algunas películas eh, pues tipo yo que sé el, eh, lo de ryan eh, cómo se llama esta de Spielberg la del que va de Salvar al soldado Ryan Salvador Estas Ryan. películas, bueno, ahora se sabe que han tenido asesoramiento Y de hecho participa el ejército americano Por ejemplo, Oficial y Caballero participó el, el ejército americano Porque querían eh, animar la reclutación de, de soldados O sea, el cine y la política están muy relacionados Y hay, bueno, pues películas que por ejemplo, pues que el enemigo después de los comunistas empezaron a ser los árabes y curiosamente después apareció Al-Qaeda o sea que eh, de, hay un proceso de manipulación mental para, eh, digamos, que preparar a la gente a determinadas realidades, y en el otro caso en lo que estamos planteando del tema extraterrestre eh, hacer confundir la ficción con la realidad, es decir, tú colocas lo que has visto en una película en, en, el, en el casillero digamos, en el espacio de tu cerebro de la ficción, y de esa manera pues englobas todo lo que ahí aparece como ficción Y al mismo tiempo tú colocas las noticias como sea la realidad, pero es posible que muchas de las cosas que te cuentan como noticias no sean reales y algunas cosas de las que te cuentan en las películas sean reales. llegan Empiezan a llegar eh, preguntas de los eh, oyentes. Eh, dicen que ¿qué papel juega España en toda esta historia con los extraterrestres? ¿Tenemos algo que, que ver? ¿Aquí ha pasado algo? Yo la verdad, ahí me remito a Manuel Carvallal, yo creo que él está haciendo una gran labor y por lo que yo he leído de él pues y de otros países, eh, sucede el, prácticamente lo mismo, existen las mismas eh, órdenes, eh, las explicaciones para los eventos, los ovnis, hay que decir, en este caso es la palabra apropiada, objetos volantes no identificados suelen ser las mismas, Eh, a fin de cuentas hay pues una orden digamos mundial eh, para salvar este terreno y dejarlo en el capítulo de secretos de estado eh, curiosamente estamos en el momento como he dicho antes en el cual se están empezando a eh, liberar esta información y eso es algo que yo que llevo solo 9 años en esto eh, empecé a leer hace 4 o 5 años en el calificativo de la década del contacto ¿qué es la década de contacto? pues la década del contacto ...que para mí empieza en el año 2001... ...cuando no habíamos hablado de él, del Disclosure Project... ...cuando empieza el Disclosure Project... Eh, ...pues son un, unos años en los cuales se va a preparar... ...a los seres humanos del, plata, del planeta Tierra... ...para un eventual contacto con otras civilizaciones... ...¿cómo se va a producir eso? Pues primero con una filtración de los archivos secretos... ...que es lo que está sucediendo... ...y cada vez con más eh, avistamientos... ...dado que ahora existe internet... ...pues la gente puede grabarlo, subirlo a internet y eh, bueno, se trata seguramente mi libro forma parte de todo este movimiento se trata de llevar al común de los mortales esta información porque es algo en lo que nos estamos embarcados todos y las películas nos han condicionado eh, negativamente, evidentemente para tener miedo a, a, a este suceso eh, en ese año ya lo íbamos diciendo nosotros, el inminente contacto muy breve, porque el tiempo se nos va eh, ahí está circulando por internet que parece la gente cree que todo lo que hay en internet es cierto hay que tener mucho cuidado con todas esas informaciones no. porque también hay mucha intoxicación, mucha mentira mucho fraude en internet que el día 14 de octubre se acerca a una increíble nave de no sé cuántos kilómetros que va a estar en los cielos de los Estados Unidos y va a ser la prueba del contacto ¿qué tienes que decir de esto? pues que he leído como veintitantos mensajes de todas partes del planeta en los que unos dicen que sí va a ser esas fechas, otros dicen que no eh, la primera información es que iba a ser por el hemisferio sur luego también hay otra información que hablaba que va a ser en, en Alabama Eh todo esto está relacionado con lo que está sucediendo a nivel económico en el, en Estados Unidos. Hay que decir que estamos a punto de que se supriman las elecciones en Estados Unidos que se cree que se dicte el estado de emergencia eh, debido a la causa primaria sería esta crisis manufacturada esta demolición controlada de economía y eso llevaría al al estado policial y bueno pues a, la a la diciendo la... que esta crisis que estamos viviendo está prevista para llegar al estado policial exactamente sí. Exactamente eso ha sido prefabricado y de hecho bueno, pues las medidas que se quieren este supuesto eh, paquetes de medidas de, de salvamento solo son beneficiosas para los banqueros y van a generar mucha bueno, ya lo está generando está habiendo manifestaciones en Estados Unidos ahora mismo en contra de este plan y claro, cuando la gente se queda sin sus casas y ve como el gobierno no les ayuda a ellos sin embargo, ayuda a los banqueros pues va a provocar pues lo que, lo que todo el mundo espera el 1 de octubre, es una información que no sé si conoces vuelve un destacamento un, un batallón eh, del ejército americano desde Irak y va a empezar a patrullar las calles de Estados Unidos esto es, eh, amigos míos el principio de la ley marcial entonces eh, esa supuesta nave que algunos no quieren acotar porque evidentemente le están dando muchas ventajas a, a, a los del otro lado digamos eh, pues vendría a poner las cosas en orden y a um, decir bueno hay un poder por encima que es de lo que va todo esto porque todo esto que estamos hablando de lo que va es que bueno el ser humano podría tener un un camino evolutivo Y ahora mismo nos están negando a negarnos eh, pues esa af filiación esa, ese sentimiento de hermanamiento eh, con otras eh, seres estelares eh, al, al punto de, bueno que rompería con el, el dogma de fe de que estamos en, en un planeta digamos que desconectado del resto de la galaxia y que estamos perdidos aquí en esta nave llamada tierra pues sin, sin más posibilidades que vivir de la guerra y de la pobreza y de la miseria moral en la que estamos metidos ahora mismo déjeme que te haga tus preguntitas estamos a punto de terminar esta hora y no te voy a poder tener mucho más tiempo y un segundo tema esperando los viajes astrales que nos han pedido un montón de oyentes hay una invitada que nos llega desde Brasil para hablar del asunto pero quiero aclarar un poco algunas cosas. Muy brevemente. Somos un producto de ingeniería genética, decir, no nos creó Dios, no somos producto de la evolución, sino que somos un producto de seres extraterrestres y eso suyace en esta verdad que estás tratando de dar a conocer en el libro. Yo, yo solo digo que la gente se plantee la nanotecnología, la creación de tejidos sintéticos y la ingeniería genética. Que se pongan en ver cuánto tiempo tarda un científico en manipular los genes pues para que salga un niño con los ojos así y asá. Bueno, pues lo que nos quieren hacer creer es que la evolución ha sido un, un producto de la casualidad, que ha habido un conjunto de casualidades que han determinado que al final pues un mono se volviera eh, ser humano, que un eh, reptil se volviera eh, ave en fin eh, algún científico y evolucionista ha dicho que las probabilidades de la teoría de evoluciones son tantas como que que un mono escribiera eh, delante de un ordenador el, el Quijote eh, la pregunta es si en un año podría ser capaz si pasaran 10.000 años sería capaz, si pasaran un millón de años un mono sería capaz de hacer el Quijote. Pues esa es la probabilidad estadística. Ahora mismo la teoría de la evolución se está enfrentando con sus hermanas de la nanotecnología y de la ingeniería genética. ¿Y y hay un problema muy grande. ¿Y si fuera Dios el que no se hubiera creado? Eh, a mí yo esa opción no la contemplo. Yo estoy por una opción racional racional quiere decir bueno, con lo que sabemos hoy en día, nosotros el ser, ser humano, el a ser, ser a... humano es, es capaz ahora mismo de crear vida. Entonces, ¿por qué si nosotros somos capaces de crear vida, por qué una civilización más avanzada no fue capaz de crearnos a nosotros? Digo que va a ser el infierno. Pero sí. Que va a ser el infierno? Va a ser el infierno, tú digo por lo que dice. Pero... No, al contrario, al contrario, eso eso eso a esos seres también la ha tenido que crear alguien o sea, y al final esa, esa verdad no niega ahí hay que leer a Zequería Sitchin, por favor que todo el mundo lea El Doceado Planeta y Génesis, sobre todo Génesis Revisado es una eminencia y este hombre está dando el carácter que se merece a la Biblia a los textos sagrados, que es una, una revisión de, de, de los mitos a la luz de lo que sabemos hoy racionalmente hay que unir ambas verdades no enfrentarlas dos minutos nos quedan antes de dejar pasar las noticias y luego otros cinco minutos para terminar entonces dices que somos producto de una serie extraterrestre hay un gobierno oculto que controla determinados gobiernos del planeta y que está tratando de llevarnos a por donde quieren, creando crisis como esta para justificar un gobierno mundial, represión, etcétera Estamos ya ahí, estamos en el nuevo orden mundial. Bueno, pues eh, ahora cuando venía aquí... para para la Radio Nacional pues nos, eh, está, bueno, estamos vigilados constantemente multas por todos lados eh, nos quieren colocar el chip todo esto de los niños desaparecidos es el comienzo en México ya se lo están poniendo o sea, estamos viviendo un momento muy complicado para la especie humana en el cual pues, una serie de gente amparada en, en unos medios de comunicación que dominan pues están tratando de hacernos creer que, que, el, que la vida solo es guerra por eso nos emiten solo imágenes violentas y, y, y sexos para mantenernos en un estado de conciencia muy bajo y bueno, pues no quieren que la gente sepa que realmente somos más que unos monos que somos unos seres con conciencia y que estamos conectados al cosmos ¿por qué? porque a unos monos se les maneja mucho mejor que a unos dioses o a unos seres galácticos ese es el problema al final político de todo esto y de la teoría de evolución y el enfrentamiento supuesto con los creacionistas que en realidad es el diseño inteligente Llegan las noticias de las tres... ...las dos en las Islas Canarias... ...unos pocos minutos para la información... ...y enseguida regresamos... ...la primera parte del programa... de esa segunda hora con conclusiones... ...y después nos vamos a hablaros del viaje astral... ...una posibilidad increíble de vida después de la vida... ...uno de los temas que nos habéis pedido aquí... ...para el Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono 900-137-137... ...por si queréis seguir llamando para participar... ...en este concurso que estamos haciendo esta noche... ...tenemos cinco libros extraterrestres... ...de este invitado que o está loco de remate o empieza a abrirnos los ojos eh, para una realidad oculta que mucha gente quiere que siga así. nos os vayáis que enseguida continuamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.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 3 y 6, 2 y 6 en las islas Canarias ya estamos de regreso. Nuestros teléfonos echando chispas esta noche, cifra de la cantidad de llamadas que tenemos, 900, 137, 137, pues si queréis participar en el concurso de este libro que esta noche estamos sorteando, Extraterrestres, el secreto mejor guardado de Rafael Palacios, editado por Palmira los que llegáis ahora, estamos eso, hablando de extraterrestres y enseguida un segundo tema eh, nos llega desde Brasil, una especialista en viajes astrales, uno de esos temas que nos habéis pedido que tocáramos en el espacio en blanco y como vuestros deseos son órdenes aquí lo tenemos Patricia Sousa nos hablará de ello e incluso nos hará alguna de las técnicas claves para aprender a hacerlos pero unos cuantos minutos para tratar de sacar conclusiones Rafa, eh, Rafael Eh, ¿Qué nos espera? Muy brevemente, según desde tu punto de vista, con esa información que tratas de eh, hacer llegar a todo el mundo, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Vamos a tener ese contacto con seres extraterrestres? ¿Hay algún tipo de forma de que acabe la censura para que nos aclaremos y sepamos la verdad, descubramos mm -hmm. la verdad? En los últimos años se están intensificando el, el número de avistamientos, se habla de esta no. nave, eh, vamos a ver. Eh... Sin embargo, que a vez hay menos interés incluso por parte de los especialistas en el tema OVNI curioso no curioso. <ríe> hay gente que solo le gusta el misterio pero no resolver las dudas eh, va a depender de nosotros curioso que has hay dicho. una ley espera, espera curioso que has dicho ah, le gusta el misterio pero no resolver du dudas quiero subrayarlo sí eso me parece eso me parece eh, hay una ley galáctica o cósmica esto me lo dijo darnaude el gran ufólogo sevillano de elusividad cósmica es decir de no intervención en otras civilizaciones. Esa ley se puede romper solo si hay un consentimiento por parte de los ciudadanos, o sea que la gente que nos está escuchando, el, el, el salir del armario, hablar con su familia, hablar de este tema abiertamente, implicaría que ese contacto fuera más posible y más cercano. ¿Qué nos puede traer de bueno? Tecnologías, para superar todos los problemas energéticos que tenemos ahora, para cambiar nuestra sociedad, para hacerla más armoniosa, para vivir en paz otras maneras de, de, de relacionarnos seguramente acabar con el dinero y, y otras formas más evolucionadas de de, de relación, Eso es lo que nos podría suponer. ¿Pero no crees que eso depende de nosotros? Si estamos esperando, como siempre, que la solución nos venga desde fuera, sería volver a creer en Dios. Ahora tienen que venir los extraterrestres, que nos solucionen todo. ¿No crees que es un problema nuestro, un trabajo nuestro, independientemente de lo bueno que pudiera ser? Yo lo estoy esperando, un contacto con nosotros. Sí, seres. sí, sí, hay un trabajo espiritual de cada uno. Lo que pasa es que el, el, orden, economic, el orden mundial, el nuevo orden mundial, este, estos gobiernos que nos tienen metidos en la guerra, Eh, y, en, y en, bueno y en, en la pobreza en, eh pues saqueándonos constantemente, vigilándonos como si fuéramos delincuentes, no lo quieren hacer posible. Entonces eh, me temo que no nos queda otra que que confiar en el primo de Fumosol. y El primo de Zumosol son esos que vienen de arriba. <risa> me, parece sí. me parece que sí. Yo no, yo esto no lo veo arreglo, o sea, salimos a la calle a decir que no a la guerra de Irak, y esa guerra ha continuado y esa gente sigue saliendo en televisión y no hay no hay tribunal de La Haya que los condene. Todos sabemos ya que el 11S lo hizo propio gobierno americano, es Vox Populi y no se dice en ningún lado. Imagínate si vivieras en Estados Unidos, que ahora te hacen esto del plan este rescate de los banqueros. ¿Qué soluciones le ves tú y nos vamos? Yo no le veo ninguna, ya. no le veo ninguna. O se veo que la gente salga a la calle y, y que, bueno, que, que se muestre a favor, hay que romper con nuestras limitaciones y, bueno, esto vendría a hacerlo. Pero claro, es que hay que trabajárselo, uno a uno, eh, y perder el miedo, de deshacer esa manipulación mental que, que las películas nos han originado, trabajarse a nivel interior, y bueno, pues una conexión espiritual no viene nada mal para afrontar estos momentos. esa música nos indica que tenemos que marcharnos hay mucha gente que está preguntando una forma de ponerse en contacto contigo ¿hay alguna página web donde podemos... sí rafapal.com es mi página repítelo eh, me llamo Rafa Palacios pues rafapal.com esa es la, la forma más mm, sencilla de llegar y bueno pues ahí a, a Dios gracias está funcionando voy a llegar a los 80.000 lectores este mes 7.000 personas al día de todo el planeta y bueno es, eh, ahí no solo yo o sea, hay mucha gente yo me nutro de información de todo el planeta Tierra que me, que me envían y Y bueno, compartimos información y pensamientos Porque hay yo creo que no es que uno sepa más que otro Aquí hay toda la información, pues gente psíquicos, canalizadores, videntes y personas del común Están teniendo experiencias, que eso sería bonito contarlo Como chavales de 15 años están teniendo contactos telepáticos Estamos viviendo un, un momento y de aquí al 2012 se va a intensificar En el que lo que antes consideramos paranormal Y como demuestro en el libro, esta gente, estos buenos secretos han sabido estas cosas Se va a democratizar todas estas estos poderes psíquicos y es la preparación pues para una nueva conciencia, para una nueva manera de vivir en el planeta Tierra. Ojalá sea así. El extraterrestre es el secreto mejor guardado. Gracias, Rafael, por venir a, a decirnos esta serie de cosas. Espero que vuelvas al espacio en blanco en algún momento. Encantado, Miguel. Gracias. Y ahora informaciones de cosas que justo en este momento quizá necesitamos, un acto que mañana se va a realizar aquí en Madrid, absolutamente libre, ya que os invitamos a la gente del Espacio en Blanco y después nos vamos a hablaros de viajes astrales y ese tema que todos esperamos. Los tiempos que corren hacen falta iniciativas como esta y vamos a informar rápidamente de lo que se está preparando para este fin de semana. Nos ponemos en contacto con Joaquín Tamames. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, animado por lo que vamos a hacer el domingo. Qué bien, yo también me he animado en cuanto me han dicho la información, de hecho he cambiado todos los planes para, para tratar de comunicársela a todos nuestros oyentes. Pues bueno, muchas de, gracias. Eres de la Fundación, fundación ANTA, ¿no? Fundación Ananta, exactamente eh, ¿Cómo metisteis hacer? Ananta es un, yo creo, según me han contado Una serie de empresarios que estáis metidos en el mundo Del cambio espiritual y, de, y un poco de la hacienda espiritual, ¿no? Sí, somos gente que estamos en el mundo de la empresa Y que intentamos también difundir en, en ese mundo Pues valores como la armonía, el equilibrio, el sosiego Y hacemos actos como el de este domingo Para recordarnos que si vivimos en armonía y en sosiego Pues seremos más humanos Y si somos más humanos ...estaremos más centrados todos y más felices... ...este es un poquito el objetivo del acto del domingo ...recordarnos nuestro potencial por la paz y por la armonía. Hay mucha gente Joaquín en el mundo de la empresa... ...que piensa así como como tú, como vosotros. Pues yo creo cada vez más, cada vez más gente que se da cuenta... ...de que el mundo y la vida que tenemos pues hay que cambiarla... ...porque si no acabamos pues descentrados... ...y lo estamos viendo todos los días... ...pero nos encontramos cada vez con más gente... ...que es capaz de conciliar su vida profesional con la personal y que atiende cada vez más a valores y esto nos anima realmente que bien, yo os doy la enhorabuena por ello y si Gracias. me permites os vamos a fichar para que nos vayáis informando de vuestras actividades como la del domingo, a partir de las 11.30 ¿dónde es? cuéntanos que luego vais a hacer pues esto es en el palacio de congresos de Madrid en Castellana 99, empieza a las 11.30 y, y acabará más o menos hacia las 2 uh -huh. es un acto gratuito tenemos cinco ponentes que son Ima Sanchis la periodista de la vanguardia de la contra la hermana Yenti que viene de Londres y es de la Universidad Brahma Kumaris Estará Mario Conde, el empresario, que dará una charla también sobre cómo ve la espiritualidad. Uh -huh. Estará el doctor Jorge garvajal, que es un conferenciante muy reconocido y un hombre muy puntero en la medicina nueva. Alguien a quien queremos y... tener enseguida en el programa. sí sí sigue. Pues sigue. Trae. Y a María Alonso Puig, que es un cirujano y conferenciante en el mundo de los negocios, pues también muy reconocido y que es muy estimulante lo que nos va a contar. Y luego habrá cinco piezas musicales. Rabit Goldsmith viene de Barcelona con su hong que es un instrumento muy poco conocido y precioso uh -huh. y yo invitaría a la gente que venga al acto aunque solo sea por ver a Rabit tocará Lola Montes que viene de Sevilla Israel Paz que nos hará un, un cante flamenco también muy breve pero muy bonito Julio García que ya ha tocado en algunos actos nuestros delante y también Luis Paniagua que estuvo en la primera versión del Contigo Somos Más Paz, estuvo el año pasado y está en este tercero también. Ajá. El día 28 de septiembre, domingo, a partir de las 11 y media, en el Palacio de Congresos de Madrid, lástima que solamente sea para la gente de Madrid, la tercera convocatoria por la paz. Caben eh... 2.000 personas, Miguel, y vendrán unas 300 personas de Latinoamérica que están haciendo esta semana un recorrido por el Camino de Santiago después del Congreso de las Intergéticas, que fue el fin de semana pasado en Toledo, Ajá. y 350 de estas personas Vendrán y representanme me parece, a seis países de Sudamérica Y luego vendrá mucha gente de muchos sitios de España Con lo cual va a ser un encuentro pues muy internacional y muy y muy fraternal a la vez Sí, interesante, un encuentro al que estamos invitando a todos nuestros oyentes Repetimos domingo a partir de las once y media en el Palacio de Congresos de Madrid eh, Joaquín, ¿algún sitio, una página de contacto, algún lugar? Pues nuestra página web, Fundación Ananta ORG O mi teléfono móvil también, 606-3348-87606 334887 te atenderemos con cualquier pregunta con mucho gusto. Pues muchas gracias por la información. Enhorabuena. Estaremos Vamos trataremos de estar ahí y no te no te vas a escapar. Queremos que nos cuentes lo que sea es Fundación de la gente que estáis ahí. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo fuerte, fuerte abrazo gracias. a Bardilla. Hasta pronto. Adiós. Ahí está la información de esa, ese congreso, la tercera convocatoria por la paz que se hace mañana, el teléfono de información, repetimos, 606-334-887, entrada gratuita con Mario Conde y otro montón de gente contando cosas, intentando llegar a ese tema de la paz que quizá hoy sea tan necesario. 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias, cambiamos el escenario y nos vamos a hablaros de viajes astrales tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros todos los datos hay un momento cumbre en la existencia de los seres humanos en este planeta es el instante de la muerte ¿qué ocurre? ¿A dónde vamos? ¿Dejamos de existir? ¿O por el contrario se inicia un nuevo camino lleno de luz hacia la evolución? Son muchos los debates y las teorías que se tejen en torno a este momento trascendental sin que nadie haya aportado la prueba definitiva. Para muchos, en ese instante, todo se detiene, la conciencia se apaga y todo termina. Otros, sin embargo, piensan que es el preludio de un vasto camino que nos permite seguir evolucionando y que además la conciencia, lo que nos hace diferentes al resto de los seres, se ilumina por un instante y continúa alumbrando nuestro camino. ¿Son las experiencias cercanas a la muerte una prueba de todo ello? ¿Son los viajes astrales el entrenamiento que necesitamos para comenzar a transitar esas nuevas dimensiones? Nuestra invitada de esta noche nos trae respuestas. Buenas noches Patricia Buenas noches Miguel, muchas gracias Patricia Sousa es nuestra invitada eh, Eres la encargada del Instituto No, de la Academia Internacional de la Conciencia esto, esto, No llegas de Brasil, aunque eres brasileña yo dicho, No, de Brasil. sí, viví muchos años en Brasil, pero actualmente vivo en Miami y soy la coordinadora de la Ciudad de México ¿De la Ciudad de México? Sí, sí, sí, sí. Estamos... Estamos en una gira. Vine de Londres, Madrid y vamos a Portugal. Yeah. Que estamos manejando un poco los cursos aquí ahora. ¿Haces viajes astrales? Sí, sí. desde pequeña. ¿Desde pequeña? Sí. ¿Cómo aprendiste? No aprendí. No aprendiste. <risa> Esta es la cuestión. Nadie me ha enseñado. Y yo creo que esto fue una curiosidad buena que me pasó en mi vida. O sea, yo siempre he tenido... Eh, además de las experiencias fuera del cuerpo, yo he tenido... La de sentir personas a mi alrededor. Esto para mí siempre fue muy común, muy fácil. Um, yo sentía y yo creía que era todo parte de la vida de uno. Hasta que un día hablé con mi madre, yo creo que tenía 7, 8 años, E yo le comenté, mira, madre, yo no quiero a esta señora aquí cerca de mí. Yo me acuerdo bien que miraba la tele, era una, una peliculacita, cita e a la señora, no la vía. Muy natural, muy tranquilo, no tenía medo nada, simplemente como una niña, o sea, no quería a nadie cerca de mí, ¿no? Y en este momento mi madre, extremadamente materialista, ¿no? Me dice, ¿qué tú ves? Y yo no veo nada, solo sé que ella está aquí, ¿no? Y dos, tres días después, tal vez, Miguel, yo estaba en el psicólogo. <ríe> mi madre me puso a, a ser estudiada. Yeah. Entonces mm -hmm. hice muchos exámenes y, y, y tuve que ir al, al médico y hospital y todo por ver la cosa de la cabeza se si funcionaba y no funcionaba, ¿entiendes? Porque la persona, piensa uno piensa que uno está loco, ¿no? Pero en verdad, eh, los médicos dijeron, mira, está super bien, no tiene nada, eh, y así que adelante con, con la educación de ella, enséñale todo y de la opción de ella poder estudiar todos estos temas, ¿no? Pero no, al lo contrario, mi madre con mucho miedo y, y nunca me ayudó, nunca me apoyó en nada. Entonces yo creí, yo asumí... Adã, como que eu tive intimamente muito medo de todo isso porque não queria volver ao hospital. Imagina teu naninha, 7 ou 8 anos em sacando sangue e coisa desse tipo. Assim que me me aíislei e há esta menos os 13 anos de edad quando eu joguei na conversa com a minha avóela, jolei di sim, sí, porque de voo a la noite. Jole comentei, de voo à noite eu sentia que voava. Y normal e me dava um placer tremendo volar, yo queria todas a noite pensar em volar, porque era una libertad diferente de todo lo que yo sentía antes no y mi abuela dijo sí sí yo también lo hago, aqui está um libro e me regaló um libro que tengo hasta hoy que se dice espiritismo para los católicos. Sé que era el modo de introducirme Porque mi família venía del catolicismo De introducirme a, una, a pocas nociones de que hay otras dimensiones De que hay otros cuerpos De que vivimos después de la vida y etcétera, ¿no? no te he ofrecido agua, ¿quieres un poco de agua? No, ¿No? estoy súper bien, bien. Es. Eh, Hay muchas cosas que queremos tratar contigo eh, La primera cosa que decíamos en esa introducción es, Quizá el momento más Uno de los momentos más trascendentales del hombre Es el momento de la muerte sí. ¿Qué ocurre desde tu punto de vista en ese momento? Sí. La historia del túnel, todo eso que nos han contado Que existe es cierto ¿Se parece mucho a un viaje astral? Sí, fíjate eh, Hoy mismo en la Academia Internacional de la Conciencia impartimos un curso acerca de experiencias cercanas a la muerte. Mm -hmm. Fueron tres horas de discusión con un grupo de personas estudiando este tema porque tú sabes que hoy en día por ejemplo... En los pero Estados... no, te, no te doy las gracias porque mañana tienes que... te otro curso sí. tendrías que estar súper temprano allí, ¿no? Mañana tenemos que estar tempranito, sí, pero es un gusto estar aquí, por te eso que hacemos gracias. todo el esfuerzo. Te doy gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Pero Bien, fíjate, Miguel, um, como 8 millones de personas ya han tenido experiencias cercanas a la muerte, ya catalogadas Como que registrados en los Estados Unidos Solo en los Estados Unidos Es un dato que te traigo de allá Porque uh -huh. es donde vivo, ¿no? Pero ocho millones de personas Entonces esto es un número que hasta cierto punto Ya es un poco superior a la media de cualquier otra cosa Entonces por la cantidad de experiencias Hemos estudiado eh, este tema Y traído a la información de nuestros estudiantes Pero fíjate Há um problema muito grande de ciência la ciência um acepta que nos outros salimos fora do corpo, pero está aceptando que uno pode ter um vislumbre, um pequeno pequeno vistaço de morte através dela experiência cercana ¿no? pero em verdade los dois fenômenos são a mesma cosa salir fora del corpo à noite de modo espontâneo, natural, positivo es una experiencia igual a la experiencia cercana a la muerte la única diferencia es que la experiencia cercana a la muerte por ser un tipo de salida fuera del cuerpo ocurre cuando la persona está bajo a una tensión a un estrés o a un accidente de carro o a un coma, una parada cardíaca o sea, muy cerca de la muerte clínica ¿tú me entiendes? Uh -huh. pero nosotros incluso hacíamos un poco de broma en el curso y decíamos no necesitamos evolucionar Através de um accidente de carro, me podemos evolucionar e podemos estudiar estos temas através de técnicas simples e salir fora do corpo e ter resultados incluso maiores que la experiência cercana à Pero fíjese una cosa que tú has me preguntado acerca de la muerte cuando uno sale de su cuerpo y ve que no es el cuerpo físico que no tiene solamente una vida que no vive solamente en una dimensión empieza Miguel a partir de ahí a tener la noción de que no va a morir que no hay muerte mucha gente llega a nuestra institución si hemos hablado con la persona antes no teníamos ningún contacto la persona dice mira yo he tenido varias experiencias Já me doy cuenta de que no hay muerte Porque yo salgo y regreso Y ahora quiero controlar esto ¿no? Entonces son los famosos Sueños de vuelo Sueños de saber que estamos soñando ¿Cuántos de los oyentes no han tenido esto? Sueños que sabemos que estamos soñando Que el momento que decimos Ah, esto es un sueño No hay que preocuparme ¿no? O aquel sueño en colores que es pues muy está yendo claro. demasiado rápido Disculpe. Vete más despacito eh, Antes de nada, tenemos un, tenemos un libro más que queremos sortear De Wagner alegretti Es una de las personas que está con vosotros trabajando esto Profesor alegretti es el presidente De la Academia Internacional de la Conciencia Estuvo en el programa en otro tiempo En el Espacio en Blanco sé, un Nos quedamos curioso. muy contentos de saber de esto Y él ha, ha escrito el libro Retrocogniciones Que la traducción sería Recordar vidas pasadas Pues ese libro también lo vamos a sortear esta noche entre la gente de que nos llame 900, los tiramos la casa por la ventana esta noche eh, y sorteamos el libro 900 137 137 también para entrar en, en ese sorteo. Quiero ir por partes porque me está soltando Adelante, todas, por favor. Porque la ciencia no acepta o no ha dado más claves concretas de eso que ocurre después de la de la, de la de la vida, sí. justo en el momento de la muerte. Sí. ¿Por qué no tenemos casos Esto, más datos concretos tú sabes que nosotros somos ciencias somos una institución sin ánimo de lucro todos somos voluntarios y trabajamos para la educación y enseñanza de estos temas mm -hmm. como ciencias entendemos las limitaciones de las ciencias por ejemplo infelizmente la ciencia necesita de pruebas materiales como debe saber mm -hmm. necesita de algo, un dato real que se pueda ver lo ideal sería que se pueda ver una persona despegándose de su cuerpo y ver el doble no mm. un cuerpo más sutil y un cuerpo físico esto sería lo ideal infelizmente son poquísimos casos en el mundo en que se puede efectivamente tener esto Pero nosotros Miguel no tenemos tanto la ganancia o la pretensión de llegar a este punto, porque aça certo punto queremos hacer un trabajo diferente. Nuestra ciencia está basada en la autoinvestigación, en la memoria de uno. Porque mesmo que eu tenha uma experiência fora del cuerpo contigo, ou que de eu sei algo de tua vida e de eu Miguel, de eu descobrir algo de tu vida. Isto te passe de repente isto pode ajudarte. Fíjate Miguel, esto es alguien externo a ti, tú no has tenido la experiencia, tú no sabes si esto pasa, tú no sabes si esto es real, esto es alguien, si tú quieres creer, está muy bien para ti, pero lo ideal es que usted pase por la experiencia y sepa, ah no, esto existe, esto es una experiencia real, por eso nosotros tenemos una, una regla en la IAC que decimos así, no cree en nada. Tenga sus propias experiencias. Porque no estamos aquí para buscar más creencias de lo que ya existe. Estamos aquí para buscar datos reales. Entiendo. Queremos que nuestros estudiantes salgan de la clase con técnicas prácticas reales que cambien la vida de ellos. No simplemente una idea, un, más una filosofía, más una, una idea loca. No, es así. Mañana yo quiero mejorar la relación con mi hijo, con mi esposo, con mi jefe, yo quiero mejorar mi salud, yo quiero hacer una autosanación, que es posible hacerlo, ¿entiendes? Yo quiero tener más fuerza energética. todo estos son datos. ...que se puede lograr con la experiencia cercana a la... A, ...disculpe, la experiencia fuera del cuerpo. Vamos a intentar esta noche, si te parece, que nos des algunas, algunas claves... ...para poder adentrarnos en ello... Claro. ...y luego teléfonos de contacto para que eh, se pongan en contacto con vosotros... ...para la redundancia. Eh, ¿Qué es un viaje a ¿Una salida fuera del cuerpo... ¿Qué se puede conseguir cuando uno hace un viaje astral? Perfecto. El viaje astral es un despegue de este otro cuerpo que la gente comúnmente llama de alma, espíritu, esencia, ¿no? Y se despega del cuerpo físico. Este, esta alma carga con ella la conciencia, nosotros, quién somos realmente, ¿no? Y al estar en estas otras dimensiones aprendemos a convivir con realidades no materiales. Entonces, encontramos eh, parentes que ya falleceron, porque en verdad no falleceron, están ahí reales, existen, ¿no? Continúan evolucionando, como decimos. Pueden, las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo pueden tener acceso a sus informaciones personales, o sea, tareas que ella tiene que hacer en esta vida. Miguel, hay mucha gente que llega a nuestra institución no por los fenómenos paranormales o por las bioenergías, pero llega a la institución porque ellos quieren entender un poco más acerca de la vida de ellos. Ellos sienten que tienen algo que hacer, que tienen una misión de vida, vamos poner así. Uh -huh. Pero no hay ningún dato en la sociedad, ningún medio que divulga esto. Entonces ellos tienen una inquietud. Muchas veces, la experiencia fuera del cuerpo Es la solución para esto A través de un meja extraño no puede llegar Exactamente, ayudar? es fantástico tu empiezas a entender Mira, yo, estoy, yo nací en esta familia En este grupo Tengo este hijo o tengo esta pareja Por estas razones Tengo que escribir un libro en mi vida Tengo que hacer una tarea mayor para la sociedad Tengo que ayudar a la gente Tengo que desarrollar una teoría en fin, a partir de ahíemp a venir una serie de, eh, vamos a decir ideas que son particulares a cada uno de nosotros no, pero la experiencia fora del cuerpo nos dá una noción muy seria, Miguel, de que la vida não é es solamente isto que estamos haciendo aquí. Entonces, mucha gente tiene la visión materialista, una vida, un cuerpo, una oportunidad y se acabó, ¿no? Con la experiencia fuera del cuerpo, las personas se dan cuenta, espera ahí, no, no, no, yo continúo a vivir después de la muerte, no hay la muerte física, eh la muerte física hay, pero no hay la muerte conciencial o el espíritu, la conciencia existe y continúa. Por esto, Miguel, que tú me preguntaste antes acerca de la experiencia cercana a la muerte, que es muy importante. Hoy en día las personas ya consiguen ver la muerte y decir, ah, mira, si la muerte es esto, yo quiero morirme porque esto mejor allá que acá, ¿no? Es una broma, pero mm. la gente que pasa por la experiencia cercana a la muerte, hay un número muy grande de personas que no quieren regresar. Y esto indica, Miguel, que salir fuera del cuerpo es muy positivo, diferente de lo que la gente habla. Ay, es negativo, es peligroso, no se puede, es para algunas personas. Mira, la gente que está nos escuchando, si usted quiere desarrollarlo de modo lúcido, hay técnicas para esto, hay métodos para esto. No pasa contra algunas dentro de momento. Espacio en blanco. un viaje hacia otros muchos 13 y 32 12 y 32 en las filas canarias seguimos con ese concurso 900, 137, 137 6 libros esta noche retrocogniciones Wagner Allegreti, para aprender cosas de este tema que estamos hablando ahora eh, nos preguntaba nuestra compañera y alguna gente siempre preguntan si hacer viajes astrales es peligroso conlleva ¿Es? algún peligro una buena pregunta, ¿no, Miguel? Fíjate, nosotros hemos percibido que si uno sale fuera del cuerpo, tú empiezas a mirar a la gente en su casa, en su habitación, personas que conoce y todos están afuera del cuerpo. Salir fuera del cuerpo es un fenómeno natural, como respirar, como ver, como pensar. ¿Sí? Sí. ¿Lo hacemos todas las noches? Hacemos todas las noches. ¿Salimos todas las noches fuera del cuerpo? Todas las noches salimos, pero a veces nos quedamos dormidos arriba del cuerpo, pero hay un despegue, hay una salida. Y dices que no entraña peligro para nada No, la cuestión es la siguiente, piensas bien Si fuera peligroso no dormiríamos a la noche Y a la noche es el momento más agradable para uno dormir muchas veces, ¿no? Pero fíjese, ¿por qué no hay peligro, Miguel? Hay más lógica por detrás de esto Porque este otro vehículo cuerpo que utilizamos para salir fuera del cuerpo No tiene materia Si no tiene materia, ¿cómo destruir algo que no tiene materia? intentes destruir el aire Não é como destruílo, tu me entiendes, então há una película más allá de los sueños de com hobby Williams, una película muy graciosa, muy interessante e muestra bien ele intentando se hasta certo punto volar ou intentando manejar su outro corpo no e ver que por lo más que lá hace ele não consigo destruí lo, porque não hay matéria. Entonces, uno que tenga una experiencia lúcida de salir fuera del cuerpo, ya ahí ve que el peligro está es en el cuerpo físico y no fuera del cuerpo, ¿no? Este cuerpo que nos da mucho trabajo. ¿Cómo podemos reconocer que eh, hacemos durante la noche un viaje astral? Los sueños lúcidos, hay gente que dice por los colores, por la intensidad... Cuál es la clave para reconocer excelente que mucho Excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Cómo descubrir que uno hace? Mira, incluso hoy impartimos otro curso también que fue la diferencia entre sueños y proyección, que esto, Miguel, es un día podemos hacer un programa acerca de los sueños para que entendamos un poco más. Pero la cuestión es la siguiente, empiecen a apuntar sus sueños o salidas fuera del cuerpo. No importa qué nombre ustedes van a dar. Tengan un cuaderno en blanco al lado de su cama. Todas as manhãs despertem, abram el cuaderno e escribam lo que ven en su cabeça. No pongam límites, no pongam nada de nada. Simplemente escribam "Yo soñé con una casa blanca y un perro." Punto final. Está muy bien. Nel otro día no soñé con nada, no hay problema. Escriba. Y así va. Con esto, Miguel, vamos entrenando nuestra memoria a acordarnos un poco más de estas experiencias. Ahora, como sabemos, Las proyecciones tienen características peculiares, diferentes. Eh, son eh, con más control. Entonces, si usted ha tenido una experiencia en que decide, controla, define, dice, no, yo no voy por aquí, voy por ahí. Yo no quiero esto, quiero aquel. Quiero volar. Cuando usted toma decisiones adentro de su sueño, esto no es un sueño. Esto es una salida fuera del cuerpo, por ejemplo. Cuando usted encuentra una persona E la conversación es muy lógica, muy coherente y muy lógica. Aí nel outro dia, esta pessoa é es seu amigo de trabalho, e nel outro dia seu amigo Jorge disse: "Mira, Miguel, sonhei contigo esta noite." E tu disse: "Espero de o também." Quando duas pessoas sonham la mesma coisa, é uma salida fora del cuerpo. Se han encontrado en ese otro plano. Exactamente. Eu comentei no curso um caso muito interessante que passou nos Estados Unidos com uma muchacha, que aí sonhou ela à noite que vários tiburones haviam se muerto em la praia ella se veía de arriba y veía varios tiburones y sangre en la playa como se si llegaron en la arena y se murieron ahí esto fue un sueño teóricamente para ella despertó con este ded en la cabeza por la mañana prende la tele cuál es la noticia que está en la tele no sé cuántos tiburones mueren en una playa en Miami <ríe> fenómeno natural entonces vea ella conseguió comprobar una, una situación que pasó en su sueño Cualquier sueño con comprobación Es una salida fuera del cuerpo sí, Ya lo había visto saliendo fuera del cuerpo Exactamente Preguntas que nos van llegando eh, Peligros eh, Cuando no está fuera del cuerpo Puede haber una posesión Entrar otro espíritu Cogernos el cuerpo Sí, fíjate ¿Cuántas noches ha pasado esto con nosotros En nuestras todos nuestros años de vida? Nunca, ¿verdad? Pero hay personas que son personas muy psíquicas, con mucho descontrol bioenergético, ¿entiendes? Ah, son personas que a veces llegan incluso a la IAC, no es un número grande, es un número muy pequeñito, Miguel, por esto que no ponemos mucha atención en esto. Mm. Pero estas personas permiten la conexión eh, con otras conciencias. ...y esto es llamado de posesión... ...hay casos negativos y hay casos positivos... ...hay casos de la psicografía... ...hay libros psicografados... ...que es con el apoyo de otras conciencias... ...o sea, no es nada negativo... ...pero fíjese, hay personas sí que tienen desequilibrio energético... ...y que otras conciencias toman cuenta de su cuerpo... ...pero son casos 0.001% de, de las situaciones... ...nosotros tenemos una conexión bioenergética muy fuerte... Entre este otro el cuerpo que sale Y el cuerpo físico Y esta conexión no, mira, se rompe. no se rompe Y fíjate una cosita Ya ha pasado con ustedes Una sensación así Estás a la noche en la cama Y dormido ya de ojos cerrados Y de repente te salta el cuerpo Un brinco muy fuerte en la cama no Fíjate, tú puedes estar lejos Proyectado fuera de tu cuerpo En Francia Y alguien te tocó la mano así, Miguel ¡Tá! Tú regresas al cuerpo ¿Ese salto que pegas es porque está regresando por al cuerpo? Porque está regresando, ¿entiendes? Eso ha pasado... Muchas creo... veces, ¿verdad? ¿Cuánto sí. de nosotros ha pasado por esto? A veces es una parte muscular pequeña Pero cuando es un salto muy intenso Está muy conectado con la salida fuera del cuerpo Me Dice una de nuestras compañeras Que ya va viajando toda la vida y eh, ¿A dónde puede ir a dónde puede ir uno cuando sale de viaje? Puede ir adelante en el tiempo... ...hacia el pasado desplazarse a otros espacios otros tú sabes que Miguel en Miami yo impartí una, una entrevista en la radio y la, el, el tema de la entrevista era así ¿cómo viajar gratis? ¿No? Sí. porque en verdad cuando usted sale del cuerpo no hay necesidad de pasaporte ni de pedir ciudadanías o, ni, o sea, usted puede ir a cualquier parte del planeta Tierra y afuera del planeta Tierra yo escuché al señor Rafael hablar antes de sus eh, estudios de los extraterrestres mm. son muchos estudiantes entres nuestros que han tenido experiencias con personas con conciencias de otros planetas, que tienen otra forma, personas superpositivas que también están com su, su evolución, con sus problemas en otros niveles, pero que existen otros planetas, entonces tú puedes ir a cualquier momento a cualquier dimensión que su voluntad permitir. No hay entonces límites eh, ni de tiempo ni de espacio. Mira, de tiempo de espacio hay, o sea, en el sentido de de pasado, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando, no sé si puede entrar ya en los recuerdos de vidas pasadas, sí. pero a veces hay personas, Miguel, que salen del cuerpo y tienen una experiencia de acordarse de una vida pasada, ¿verdad?, Saliu del cuerpo, se proyectó e tiene un sueño muy lúcido De una vida de campesino En el interior de Argentina Algo que ahora no tiene conexión ninguna Con la vida de la persona Pero en esta vida de campesino La persona reconoce que su madre y su padre Son aún su madre y su padre desta de vida Y que hoy vive en Madrid ¿me entiendes? él consigue conectar los puntos a, ver, a pesar de que aquella vida fue en Argentina hoy estoy en Madrid con, otra, con las mismas personas diferentes formas físicas diferentes genética, pero sí con la misma eh, conexión de evolución porque las personas piensan Miguel, que la muerte es el fin y que se pierde todo se pierde las personas nunca más se ve que nada ...cuanto más evolucionamos, más vemos que las mismas personas que están aquí... ...son figuras de nuestro pasado que varias vidas vienen... Es decir, ...que son almas que eh, eligen un proyecto en común y se van reuniendo en Exacto. diferentes vidas... ...exacto, bien puesto, eligen un proyecto en común, eh, eligen una vida... Eh, ...llamamos de grupo karma, es un karma, la ley de la acción y el efecto... ...donde estas personas desarrollan, se evolucionan en conjunto... Es decir que sus padres que hemos perdido Esos hijos que hemos perdido Esos compañeros No los hemos perdido Los volvemos a encontrar en la siguiente definitivo, vida Definitivo Miguel Definitivo no hay duda Qué bonito 900 137 137, el teléfono echando chispas esta noche por si queréis entrar en ese concurso que tenemos. Eh, Patricia, eh formas, es decir, la gente quiere aprender a hacer viajes astrales, eh, evidentemente un consejo sería el por vuestro instituto, pero qué consejos puedes dar a la gente que nos está escuchando en este sí. momento, primero para reconocerlo, has dado cuantas claves, para sí. hacerlo esta noche y para hacerlo de forma lúcida y consciente, Exacto. ¿qué podemos hacer? Mira Miguel, infelizmente la mejor sugerencia que puedo dar hoy para cualquier persona que estamos escuchando es hacer los cursos de la Academia de la Conciencia, ¿por qué? Porque los cursos te dan la teoría y la práctica. Y la práctica es muy serio, somos muy teóricos, sabemos mucho, tú de sí, pero no tenemos la práctica. Y efectivamente nosotros tenemos un grupo de profesores muy bien entrenados en Madrid, ah, um, donde enseñan técnicas variadas de todos los tipos, porque una técnica para ti, tal vez sea buena, para mí no es buena, y así por adelante por eso que es muy delicado para mí por ahora, para ti, decirte, Miguel la mejor técnica es esta, que todos la hagan, ¿entiendes? Hablemos, si te, hablemos, si te damos ese consejo de que vayan a, a, a, al instituto pero hablaban de una técnica, una de ellas era la relajación, ir relajando parte Esto, por parte el cuerpo, exactamente, yo quería exacto entrar en esta técnica es la que, técnica que ofrecemos así en televisión, en radio usted hace lo siguiente, usted se acosta en la cama en la posición de decúbito dorsal que es de decúbito dorsal, es la espalda en el colchón, ¿verdad? muy relajado, ropas confortables tumbado, extendido totalmente ¿o? exactamente, extendido sí. totalmente si tú quieres poner una almohadita en la cabeza para estar confortable, abajo de las piernas que lo haga súper bien um, en este momento cerra los ojos, tranquilízate tu mente, tus ideas, emociones o sea, realmente lo máximo que puedas de relajamiento mental psicológico también Depois de isto, usted empieza a relajar cada área de su cuerpo. E el relaxamento pode ser feito da seguinte forma. Contraia uma mano, contrair la mano, que seria cerrarla e abri-la. Cerrarla e abri-la. E usted va a ser esto quantas vezes for necessário para sentir que sua mano derecha ou esquerda está super relaxada. Listo, aí já não há mais problema. Passe para a outra mano. Contrair, cerrar Y, abrir. y usted hace esto calmamente, sem prisa, sin tener teléfono celular prendido, nada. Hace esto poco a poco. Con el pasar del tiempo usted va a sentir que su cuerpo está casi que flotando. O un que llamamos balonamiento, como que si el cuerpo estuviera grande. Tú pierdes la sensación de que el cuerpo termina en la piel. Parece que el cuerpo creció. Expandió. Perfecto, es esto que queremos. Mantenga la relajación y permita que esta sensación ocurra para que usted salga del cuerpo, porque ahí es la entrada para la proyección. Ya, pero es justo en ese momento, dice alguna gente, yo que he tenido algunas experiencias, surge un miedo tremendo. Yo sé, el, el miedo más terrible que uno pueda sentir. Sí. ¿Qué significa ese miedo? Bien, Miguel, el, la falta de conocimiento trae al miedo. Entiendes, por esto que quando nosotros empezamos a estudiar esto e vemos como es simple, quantos benefícios, porque esto es una cosa que podríamos hablar un poco, Miguel, quantos benefícios nos trae a nuestra vida e quanto podemos sacar de provecho, uno empieza a querer tenerlo todas las noches <ríe> quiere ser esfuerzo para tener y cada vez más desarrollar esto no entonces por ejemplo la persona con el pasado del tiempo Miguel, empieza a tener uh, más salud física y mental se siente más fuerte despierta a las 5 de la mañana despierta fuerte quiere limpiar la casa, organizar la vida empezar a trabajar ya otra cosa empieza a ser más asistencial esto es una de las cosas que estudiamos mucho en la academia Con la salida fuera del cuerpo Uno deja un poco su ego Y se torna un poco más altruista De donar más a la gente De apoyar más a las personas De ayudar más a la gente en el día a día Y la gente va a empezar a decirte Tú estás raro, tú estás diferente Y es por este por estos cambios que entran Otros beneficios La persona empieza a perder el miedo A la muerte una experiencia pequeña que tenga la persona, pequeñita, de salir del cuerpo, una solo ya le ayuda a Miguel en la próxima a disminuir este miedo que usted comentaba. Después del miedo, ¿qué otra sensación se vive? Por ir por pasos. Que sales, ¿Te separas de tu cuerpo ya? Buena. Mira, te separas de tu cuerpo, pero los oyentes pueden ver. Usted ya tuvo sensación de vibración en su cuerpo intensa. Vibrar como si el cuerpo estuviera, como si fuera un terremoto, temblando. Uh -huh. Esto es una sensación de, que está empezando la salida fuera del cuerpo. Hay una característica muy interesante que son llamados sonidos intracranianos. Y la gente cree que está loco, va al médico, gasta un montón de dinero y no tiene nada. Sonidos intracranianos son sonidos así como que, o un sonido raro que no tiene una conexión con el físico, y la persona lo escucha cuando está efectivamente empezando a salir. Entonces esto es un señal, una indicación para uno. Ah, estoy saliendo del cuerpo. Es como que si el cuerpo estuviera decíndote, despiértate, estás saliendo, ¿no? Um, una sensación a veces de, eh, de estar liviano de estar muy sutil como que no sabes si está despierto si está dormido pero muy levenito y esto también es una sensación de estar saliendo fuera del cuerpo no la propia sensación de estar pasando bigetos. a veces tú no estás de ojos pasando, a, pasando bigetos, como que pasando paredes ah, yeah. eh, sensación de que tú estás te moviendo, caminando todo esto son sensaciones que te indican ya estás fuera del cuerpo ya estás proyectado a veces cambios de temperatura. La persona estaba sentiendo frío y de repente un calor te toma cuenta. También esta sensación de salir de fuera del cuerpo, ¿no? Escalofríos. Um, la sensación de que una parte del cuerpo solo sale todo esto y 300 millones de otras pueden pasar, ¿no? ¿Por dónde se sale? ¿Por la cabeza? ¿Por el ombligo? ¿En paralelo? Sí, se puede salir por todos los lados, frente, atrás lados, abajo arriba, estamos comentando incluso de un muchacho que nos envió una, un relato de que él se proyectó y en vez de salir para frente, salió para abajo de su cama y vio su perro dormido abajo de la cama entiendes? Entonces no hay una, vamos a decir una regla general, pero es como que básicamente la salida fuera del cuerpo es algo muy sencillo, Miguel. A veces tú te sentas en la cama, al salir te sales, te sentas, te levantas y caminas por tu casa. O vuelas, sales por la ventana. O sales por tu casa, sales por la puerta, vas a la calle, ves gente, entiendes cosas, hablas con amigos, solucionas problemas. Déjame terminar de ver la forma física luego lo que se puede hacer. Eh, hay veces entonces que sales, ves tu propio cuerpo en la cama. Esto, Sí, eso da mucho miedo también cuando es, ocurre, ¿no? Esto trae mucho miedo en el comienzo, sabe Miguel? Sí, no sí, después. Sí. En verdad, hoy yo tengo bastante... Eh, a mí me gusta ver mi cuerpo acostado en la cama. Como a veces dicen, ¡eh, gané un poco de peso, ¿no? Estoy más gordita. <risa> Debería perder... O sea, es una sensación muy rara porque tú te ves ahí acostado y tú estás aquí. Entonces, tú es un cuerpo y yo aquí. Bien. En el comienzo, sí. En la primera experiencia, fíjate, muchos estudiantes llegan a la academia y dicen, Mira, yo esta noche me vi muerto en mi cama ¿Entiendes? Y nosotros decimos, no, no es que tú te moriste Es que tú tuviste una salida fuera del cuerpo toda la persona, no, pero esto me dio un miedo tremendo Pensé que era mi hora, pero estoy saludable No quiero morir Y nosotros, no, tranquilo, no vas a morir, no es tu hora Vamos a estudiar esto y aprender cómo trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces después de la segunda experiencia Y ya, Miguel, uno toma gusto y... ...y a dónde puede ir... ...decías que no hay tiempo, no hay espacio, no hay límites... ...y uno puede ir a saber esas, eso a lo que hemos venido a hacer... ...eso presupone que venimos aquí con una misión concreta... ...y que a través de los viajes actuales podemos reconocer cuál es esa misión... ...exactamente, nadie vino aquí de vacaciones... ...sabes, tenemos todo un propósito de vida, un objetivo de vida... ...por ejemplo, tal vez tu propósito de vida, de vida sea... ...informar a la gente a través de tu trabajo... ...esto puede ser un bonito trabajo que estés haciendo... ...pero hay mucha gente Miguel... ...que no tiene esta noción Eso aún... Te voy a decir, es ...que saber. están perdidos... ...que uh -huh. realmente tiene una duda... ...hay incluso un libro que tenemos en la academia... ...que la próxima vez podemos regalar a tus oyentes... ...que se llama... ...Síndrome del extranjero... ...es un tema interesante... ...pero es la sensación de se sentir un extraterrestre... ...en la propia vida... ...es como que... ...yo soy raro... ...no me gusta lo que mis amigos se gustan... ...no me gusta nada... ...o sea... ...están todos perdidos en su propia vida... Y esta sensación de estar perdido es porque la persona siente, yo tengo que hacer algo diferente, pero no sé lo que es. Pero hemos visto, Miguel, que con el debido auto, la autoinvestigación la persona tiene pistas claras y puede empezar a partir de ahora a ser más productivo, priorizar las cosas que son importantes y ayudar a la gente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? cómo autoinvestigas en ti a través de una proyección astral vas a algún sitio preguntas a alguien esto esto mira hay mucha gente eh, la gente cree que salir fuera del cuerpo es muy negativo por lo contrario es muchísimo positivo hay muchas personas que nos ayudan afuera del cuerpo personas que quieren nos apoyar en nuestra evolución en nuestra vida y estas personas a veces llamados de amparadores por la proyeccionología por la academia amparadores amparadores esto es un tema muy interesante son personas que nos en nuestra vida y nuestra evolución como un ángel de la guarda o... sí, popularmente protector. la gente llama de guía, ángel ¿no? ser espiritual, cosas así pero es un gran amigo de nuestro pasado que nos conoce muy bien mm -hmm. sabe nuestros rasgos débles nuestros rasgos fuertes no y él es tal vez la mejor persona que a veces Miguel al encontrar fuera del cuerpo tú comunícate con él y dice mira este problema que tengo y esta inquietud este miedo esta falta de decisión como yo hago para cambiar? y a veces con algunas instrucciones, con algunas ideas esto cambia toda nuestra vida ¿no? pero nada mejor do que usted mismo investigar a usted mismo, a pesar de que hay conciencias, hay personas nos ayudando, fíjese a lo mejor es que uno pueda tener su propia experiencia de investigar, que es la la idea de eh, que tú puedes estudiar por ejemplo ¿no? Uh, Uh, estudiar temas como que la evolución, temas de vida después de la muerte, la condición de ayudar personas, todo esto te trae datos muy serios acerca de lo que es que tienes que hacer aquí. Nos preguntan también si uno puede comunicarse con, o, o encontrarse en ese otro mundo con seres fallecidos. Sí. Y te pido que se breve porque se nos acaba el tiempo. Sí, y, se puede, definitivo, muy simple. ¿Te lo puedes encontrarse puede cómo puede y se encuentra. ¿Cómo haces? ¿Cuando sales piensas o...? tú puedes evocar a esta persona, pensar en ella, o a veces esta persona te viene hasta ti, entiendes, llega cerca de ti. Y allí ahí se empieza una comunicación en general telepática, que es el modo como nos comunicamos afuera del cuerpo, y, y se siente que la persona está bien, está evolucionando, y que a veces viene para ayudarnos, para dar algún dato bueno para nuestra vida. Tratando de resumir, eh, todas las noches, todos los días hacemos viajes astrales, Esto. no son peligrosos, no y uno puede llegar a... Recibir respuestas importantes de lo que hemos venido a hacer aquí ¿no? exactamente, exactamente Y se puede aprender a hacer de forma consciente Se puede y se debe Esto es nuestro objetivo Desearíamos que todos pudiesen hacer sí. ah. ¿Tú me permites dar el teléfono de la cadena? En momento te Tomen lápiz y papel Si hay gente interesada en contactar con estos invitados Para aprender estas técnicas Enseguida se los damos Patricia has venido a España a darrá una serie recursos, te vas a Estados Unidos pero vas a volver por aquí para voy a Portugal ahora de sí. aquí Y regresamos siempre Sí, sí. Vamos, siempre. vamos a estar en contacto Porque son de la... Posiblemente A claro. mí personalmente me interesa mucho Y a nuestros oyentes les interesa mucho Y nos encanta estar aquí La gente que quiera Donde se puede poner en contacto con nosotros ¿Tenéis una página web? ¿Algún teléfono? Tenemos Nuestra página web es www Aquí decimos www Ah, www. disculpe Estás en México Entonces estoy www. equivocada El Punto es mundo La palabra mundo Mundo y a de De... Y ...international academy of consciousness... ¿no? i a -C. ...punto o ...punto org. ...y nuestro teléfono para contactos aquí en Madrid... ...es... ...91... ...591... ...2587... vuelvo a repetirlo si no te importa el teléfono... ...91... ...591... ...2587... ...Patricia, ha sido un placer, muchas gracias... ...espero verte físicamente... Y viajando por ahí en esos viajes astrales que Mucho te haces Mucho gusto, y muchas hagamos. gracias por todo Y gracias a ti por, por ese esfuerzo de haber venido Y estar hasta estas horas con El nosotros Hermoso programa, muchas gracias Gracias a ti Careta... A punto de marcharnos, estaba pidiendo la careta de salida Pero Rosa, hay que dar cantidad de gente llamándonos, ¿verdad? A todos se lo agradecemos La verdad es que no han dejado de sonar los teléfonos Y tenemos ya los cinco ganadores del sí. libro de Rafael Palacios De Extraterrestres, el secreto mejor guardado Te vamos a dar los nombres Atentos Son Ascensión Purlán de Sevilla Antonio Mato de Córdoba José Benítez de Tenerife José Luis Delgado de Ciudad Real Y María Elena del Amo de Málaga Felicidades Y teníamos otro más de retrocomuniciones Un libro más... Sí, seguimos recibiendo llamadas, entonces si te parece Miguel, vamos a hacer el sorteo y damos los resultados el próximo viernes. Perfecto, de cualquier forma que no se preocupen que a lo largo de la semana nos ponemos en contacto con ellos para pedir la dirección y les enviamos el libro a su casa. Así es, nos vemos entonces. Gracias Adiós. Rosa. Y terminamos, llegan las noticias de las cuatro, las tres en las Islas Canarias, eh, aquí terminan las dos citas del Espacio en Blanco, volvemos en seis días aquí a Radio Nacional de España, no se pierdan nuestra cita, un montón de misterios y además llegará con concursos, y hasta las cuatro, las tres en las Islas Canarias, les dejamos con nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos.